Grandes y buenos días, gusto saludarlos a todos hoy de día viernes y saludamos a Mariano y Mariana especialmente y a todos ustedes, a la gente que va al colegio, a la gente que va al trabajo, a la gente de la locomoción colectiva y en especial a mi amigo, mi gran escudero, lo que trae la l escudo. s <ríe> Claudio Salazaripel, Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Muy bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Solo 27 son los minutos que faltan para que sean las 8 de la mañana. Comenzamos País Lobo Radio, como siempre, en nombre de Carrasco Créditos, el crédito de la familia del sur. Visítenos en cualquiera de nuestras sucursales en la región y más allá de los límites regionales, Carrasco Créditos. Y también, como cada jornada, estamos en nombre de Blas Pascal School, alumnos sin límites, calidad de mercado. m e j o r a m i e n t o continuo. Educación pascalina. Estamos entre los cinco mejores colegios de Osorno. Proceso de admisión 2012 ya está en curso. Blas Pascal School en Rodríguez, esquina Mata, en el centro de la ciudad. ¿Quieres saber el pronóstico del tiempo? Sí, el... Pero se lo cuento de inmediato. Temperatura del momento, menos un grado.、Uh... Sensación térmica, menos tres grados. Viento en calma,、ah, humedad 100%, presión atmosférica 1031.16 milibares, punto de rocío menos 1 grado, visibilidad 1,5 kilómetros. ¿Pronóstico para esta jornada? Le cuento de inmediato. Probabilidad de precipitaciones solo un 10%. Máxima probable para hoy 10 grados. Ahora, si quiere usted conocer el pronóstico extendido para este fin de semana, ¡Sí! se lo voy a contar de inmediato. Lo tengo por acá, lo tengo、por、listo,、favor. lo tengo ok. Estamos ya、eh, preparados para poder contarle del pronóstico. Para mañana, soleado, mínima de 2, máxima de 12. Probabilidad de precipitaciones. cero ciento. por ciento. Y para el domingo, mayormente soleado, máxima catorce, mínima seis, Probabilidad de precipitaciones, al igual que hoy, solo un diez ciento. por Ahora el día lunes ya volverían las lluvias, ¿ah? ¿eh? Ah, qué bueno. ¿Sí? sí, eso es, sí, papito, sí. sí. <risa> Estamos a veinticinco minutos de, la, de las ocho de la mañana. Comenzamos con las informaciones. Recuerde usted que estamos en el 101.5 en la banda de frecuencia modulada. Esta es la versión radial de www.paislobo.cl.、Sí, Informaciones sí. en la voz del nunca bien ponderado, del、Oye. hombre que tiene risa de animal, dicen. Oye, así, estaba yo comentando mi encuentro con un señor colectivero. encuentro.、Mm, sí,、wow! papito, sí. Ay, papito, sí. Y se acordaba la p r o g r a m a c Ay, papito, sí. Estábamos haciendo todo. Que aquí h o r a qué hora hacíamos canje para concursar. Les estábamos eh, haciendo. ¿eh? Pero. a c u é r d e s e que más que un club nocturno. Es un club de amigos. Es un club de amigos. Ah, no, sí, pero el hombre, como,、sí. como bien te decía yo, estaba pensando en la señora y dijo que le, ella también lo escucha, así le enviamos saludos cariñosos, afectuosos. Papá fuerte en la espalda. Cristian, te interrumpo porque ha cambiado, Frutillita. ha cambiado. Jardín Infantil Frutillita. Ya, saludos para Jardín Infantil Frutillita. Yes. Ha, cambiado, asente, ¿no? ha cambiado ¿Sí? la temperatura. Ahora no, ya no me... tenemos menos uno, tenemos cero grados.、Ah, Con、no、razón ni... se nota que hace calor ya. ¿eh? Sí. No hay ni frío ni calor. Estamos en el limbo.、Sí. ¿Cómo era que decíamos ayer? No, no era todo c a l z e no. ¿Y este que decíamos ayer? ¿Ah? No somos nada. Ah, eso era, no somos nada, no somos nada. Vamos a las informaciones. A las informaciones. Decirle a la gente que sí, efectivamente. Eh, está cortado el tránsito en estos momentos entre el cruce Lins y César García por trabajos de las eh, policías. Eh, bajo las instrucciones de la Fiscalía Local de Turno, un hecho de sangre ocurrido a eso a las 5 de la mañana, pasados, al parecer a las 5 de la mañana,、eh, se produjo ahí un homicidio.、Eh, un hombre de iniciales HA de 48 años、eh, se encontraría siendo periciado por personal de la PDI, la Brigada Investigadora de Homicidios. Nos han confirmado la. que están ahí en el en lugar, también en el Carabinero, obviamente muy temprano, Amador Barriento con Frutos Sáez. Esa es la dirección que nos acaba de entregar un fiel auditor. Le agradecemos un abrazo fuerte también a la señora auditora que nos llamó en p r i m e r i n s t a n t e a para d a r n o la información, un teléfono tras otro nos llamaba. El tránsito está cortado ahí entre Cruce Lynch y César g a r c i l l a para que tome la... p r e c a u c i ó n a el caso a la gente de la locomoción colectiva, vehículos particulares, furgones escolares, que hasta h o r a se van agarrando la cabeza, porque lo están de,、eh, desviando hacia Buenos Aires y Maquena. Y si usted no está escuchando una radio local, porque yo abogo por las radios locales, se lo va a perder, no va a saber, va a decir, ¿y por qué todos se están yendo para otro lado? Qué tontos, ¿no? Bueno, entonces escuche Radios Capitalinas y seguro estará desinformado a de esta hora, porque de allá no le van a contar lo que pasa acá. Nosotros sí. ¿Ah? ¿eh? Los colegas también. Así que vamos a abogar por las radios locales. Ustedes están informados de lo que pasa aquí. Escúchenos a nosotros. Son exactamente las 7:38 minutos. Y si usted nos está siguiendo a través del 101.5, e s t a es la versión radial de w w w p a i s l o b o c l un blog de prensa que se ha hecho radio y también se ha hecho cámara. Y si usted no ve a mi colega, porque usted puede vernos a través de la cámara web que instalamos.、Eh, Desde las 7 de la mañana hasta las 8.30 h o r a en t r i p www.pailob.cl, usted verá que nuestro colega desapareció. Está resfriadito. ¿eh? En tanto, yo le voy a contar otras informaciones ya inmediatamente. En cuanto alguien me conteste, estoy tratando de confirmar la identidad, que es lo que me tiene complicado con el tema del de,、eh, hecho de sangre ocurrido en el sector oriente de la ciudad. Estamos a solo 21 minutos. Solo 21 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Oiga, nuevamente he detenido una persona. Bueno, esto todo pasa todos los días, pero no nos aburrimos de decirlo. Nuevamente detenido en Osorno, un conductor en estado de ebriedad. ¿Mm? Con nombre y apellido lo tenemos en la página. Nos envió la información Tatiana Aguilar. Esto pasó en calle Prat con Germán V. El vehículo se estaba incendiando. Ya.、Mira. Ah, para la gente que nos p r e g u n t a Mira qué cosas, ¿no? Sí,、eh, hubo un daño perimetral r a perimetrarla, una vivienda ahí. Eh, porque chocó también la casita. Ándale,、ah, tuvo sus complicaciones. No, ¿eh? casi se fue al río, por suerte estaba la casa ahí. Ya.、Yeah. También、eh, detiene a un joven con herramientas sustraídas、eh, sustraída desde la escuela Leonila Foles. Ayer conversábamos con el mayor Patricio Sánchez, jefe de los servicios policiales de la primera comisaría, que nos contaba que、eh, Carabineros sorprendió a un sujeto con un bolsito saliendo de Leonila Foles. ¿Dónde queda esto? Esto queda、um, en Bilbao, frente al Carmela Carvajal de Prat. t c r i s t i a n Pero por las fotografías que tú tienes en País Lobo,、eh, ¿se ve gente que está haciendo mejoramiento s、sí, de esta escuela? Sí, efectivamente. Ahí se están haciendo algunas mejoras, como se dice. Están reparándolo todo. Los alumnos de l e o n i l a s f u e r e sabes que no me acuerdo dónde los trasladaron, pero no están haciendo clases. ¿eh? Por eso es que este juego salió con la herramienta. Bueno, ahora hay que decir que, en qué horario más o menos sería esto, porque. Hay que destacar la labor policial, considerando que si hay movimiento de, de gente que está trabajando allí, bien podían haber pensado que eran obreros que, que seguían trabajando en algún turno, pero allí siempre la expertise policial, una、sí. vez más pudo dar con, con estos tipos que se adueñan y se apropian de lo ajeno. Qué lindo que te sale. Tengo entendido que esto fue como a las 4 de la mañana. ¿eh? Ah, ya, con razón. No era, no era hora como para estar trabajando. Oye, y esto,、eh, lo próximo, Hospital de Osorno aclara que no ha existido atrasos en atención a usuarios tras el llamado a movilización de f e n a t s Unitaria. Sí, ayer、eh, alrededor de unas treinta、eh, personas, no c u a t r o como i e n t a s c dijo algún medio por ahí,、eh, se paralizaron, son funcionarios de la FENAD histórica perdón, y estos cor corresponden a administrativos. Entonces salió inmediatamente algunas declaraciones por alguna radio. Y el hospital base, a través de su r e l a i o n a l público, César Fernández,、eh, emitió un comunicado en que decía: o、bueno, l o que tú ya acabas de decir, porque no existieron atrasos producto de esta paralización. Después hubo una serie de reuniones y todo lo demás. Incluso más tarde, César nos envió un nuevo comunicado donde se dice que se mantenían、eh, las conversaciones para superar esta, este problema y que serán resol y resolviendo paulatinamente. Yo estoy esperando a César porque César se comprometió a venir el día de hoy. ¿Hoy día? Hoy día se comprometió.、Yeah. Yo le dije: Mira, tú no llegas, bandido, yo te voy a agarrar para el fideo. Yo creo que se está atrasando porque también comprometió que iba pasar a pasar. s e r o no, están pasando, tocando las piscinas. También comprometió que pasaba antes de llegar acá a la radio a comprar sopa y pilla. Así que por eso se está retrasando、sí. seguramente. Dijo que traía una energética, sopa y pilla y el elemento electrónico que le facilitó l la semana pasada. Ya, estamos a solo. <risa> ¿Cuánto se pregunta usted? d i 18 ¿A cuánto solo、estamos? minutos. Dieciocho,、ah. falta para que sean las ocho de la mañana. Oye, nosotros tenemos nuestros propios individuos、eh, que se quieren adueñar de lo ajeno, ¿no? Lo... Nuestros propios ladrones los tenemos acá en Osorno, sí, ¿cierto? Pero claro, vosotros, ¿sí? no、pero... pero vienen de fuera, pues. Carabineros logra detener a banda valdiviana mientras intentaba robar en el centro de Osorno. Sí, esto, esto está o e s t bien por todos lados. Funciona el sistema cuando todos colaboran. Un llamado de un vecino al 133 se informaba que sujetos desconocidos estaban frente a la tienda Albani y se prestaban a robar. ¿Y por qué lo supo? Porque s e b a j a b a n ¿Qué dije yo? No, Albani sí lo、ah, estaba ah, complementando ah, perdón, solamente. Perdón. Y se, se bajaron encapuchados y dijo: Está orando en protesta. Ya. <risa> Porque era la una de la madrugada. Claro. Y se bajaron con Napoleón. Ah. ah. No、vale. con el caballero que anda con la manito al pecho ni con el, el sombrero atravesado.、Ya. Sino con el Napoleón, la herramienta. Napoleón era el líder de la banda. <risa> Napoleón era el líder. Bueno, c r e y e r o s que de la primera comisaría que andaba en patrullaje llegó hasta Albani Sport, donde encontró a cinco sujetos. Dos de los cuales abrían una reja y el otro metía el Napoleón para cortar el candado que estaba por el lado interno. a l c v e l a r o Al ver la presencia policial, se subieron a un vehículo, placa patente WR2869, un Chevrolet Optra, con el cual huyeron. En tanto, los otros dos, porque eran cinco, fueron detenidos por carabineros en el acto. Los sujetos se arrancaron, hubo una persecución digna de las series televisivas y finalmente los sujetos, al verse c o r r a l a d o s Abandonaron el vehículo en Iquique con República, ahí cerquita de la tercera comisión. a Claro. Y emprendieron la huida. Carabineros encontró entre、eh, el vehículo, ahí en el asiento, por atrás, por delante, herramientas y dos bolsos, t o d o con l o cuales pensaban en perpetrar, perpetrar este, este robo. Los sujetos detenidos fueron un varón de 20 y otro de 18, todos con domicilio en Valdivia, todos con antecedentes también por hurto. Eh, robo e incluso con riña si usted me pregunta la hora se la cuento de inmediato s o l o 16 minutos faltan para que sean las 8 de la mañana nuevas obras deportivas estarán disponibles Para toda la comunidad en San Pablo. Sí, nos informa Roberto Delgado. ¿Sabes q u e Voy a empezar a decir los nombres de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque nos dice, n oye, que mal redactado está, o se equivocaron, y asumo todas las culpas de yo, y ahí están los nombres. <ríe> no estoy hablando por Roberto, que escribe muy bien. Porque Roberto nos cuenta que una inversión real que bordea los casi 100 millones de pesos está llevando a cabo la municipalidad de San Pablo en un completo programa de mejoramiento y, y normalización del gimnasio perteneciente a la escuela de Liso c Cárdenas. Con exposición y cámara estenopeica gigante, Blas Pascal conmemora día de la fotografía. Yo le voy a preguntar esto a usted: ¿Quién es amante de la fotografía? ¿Qué es la, la cámara. cámara estenopeica? Es una cámara básica que se puede hacer incluso con cartones. Ya. Simplemente necesitas、eh, un material sensible, que en este caso toda la gente lo conoce como un, un el, el antiguo rollo. ¿Cierto? Y tú lo expones.、Y、lo puedes hacer con cualquier cosa. En u a cámara fotográfica, en la práctica, se puede hacer con cualquier cosa. Y lo, lo que es gigante es que generalmente es del porte de una cajita máximo, una caja de zapatos. Se puede hacer con una caja de zapatos, por ejemplo. e o n c e le haces un hoyito al, al final, al fondo de la caja, colocas la película y en ese hoyito pequeño lo abre un ratito y lo cierra. Y esa película se va a manchar con la luz que entra y en ese caso va a ser de la imagen. Así、ah, es、sí, la fotografía de es eso. Los colores y las cosas que nosotros vemos es un, es un reflejo de la luz que rebota y llega a nuestros ojos. ¿Cierto? Y eso se puede capturar. Esta cámara gigante que tiene Blas Pascal y que será exhibida el día de hoy en celebración del Día Internacional es una cámara gigante porque es del porte de un ser humano. Ah, papito, sí. <risa> o y entonces e un saludo a don Alejandro Delgado de la Alguna Colectiva y al caballero que iba detrás、eh, también que preguntó ¿Usted es el de la radio? Eso, eso me preocupó. <risa> ¿Y sabes qué,、eh? sabe qué le dijo el caballero delante?、Sí. ¿Qué le dijo? Ay papito, sí.、Ah. <risa> Trece, son los minutos que faltan para que sean las ocho de la mañana. Aquí te quiero ver. HBO, APS y SSO. Ahí, Denis. <risa> <risa> Son los primeros a nivel nacional en reducir lista de espera.、Eh, ¿Quién es? dice? ¿Quién. ¿Quién es Auge? ¿Lo explicó César Fernández? Claro. Está un poco con, con harta sigla el título. Sí, p e r o q u e César Fernández. César ya, Fernández es. í va mandarse Vamos por、número. parte. HBO, o, HBO es Hospital Base Osorno. APS. No, no sé, y servicio de salud s o l d e ese s e r v i c i o de salud s o l Atención primaria y salud, puede ser, a t e n c i ó n primaria y salud, sí, y servicio de salud solo. Sí, ¿Ya? está bien. Ok. Muy bien, porque después lo dice: mira, el hospital va a ser sordo. El servicio de salud y los establecimientos <risa> de salud primaria de la provincia lograron los primeros lugares en la reducción de la lista de espera a nivel nacional de las 69 garantías explícitas de salud e s p e r a de qué? Porque tú, cuando cuando pides algo, tienes que esperar. Pero. Ya está grande, d e r í a s Pero redujeron las listas de espera? Claro, por eso hay menos tiempo en las esperas. Y bueno, porque mi mamá está hace un año esperando. <risa> este... Mira, aquí dice que lo cierto es que hoy solo resta 73 prestaciones al 31 de julio para llegar al 100% del cumplimiento de garantías vencidas y ser el número dos del servicio en el país por dicho cumplimiento. Ya. César Fernández. ¿Será verdad lo que escribió César Fernández? Mientras no esté aquí para defender e e a h o r a yo ¿sabes? no sé a qué tipo de espera se refiere a, ¿ah? porque yo voy a hacer hincapié en el tema. Hay gente que derivan, por ejemplo, a Temuco, y sé que no depende de ellos. Es el caso de mi madre, un、ah, caso personal. Ah, que f u n c i o n a como un solo hospital. Claro, y hace más de un año está esperando una. No, no es una resonancia magnética, no. No es algo al、no、a d o de la... Ecotomografía. No sé si es ecotomografía. Se me olvidó. Se me olvidó. Justo, y justo tocó la música. En... Bajó en este momento. Un saludo、mm. para la tía. Saludos para é l Ya, continuamos mejor. Continuamos con informaciones. De nuevo, de nuevo. ¿Quieres saber la hora? Por favor. Se la cuento, pues. Ya. Once son los minutos que faltan para que sean las ocho de la mañana. Ahora para... sí que sí, vamos a las informaciones. Clínica Dental Móvil permanece atendiendo a escolares de escuelas urbanas de San Pablo. Lo informa desde San Pablo Roberto Delgado. Nos dice que hasta fines de agosto permanecerá atendiendo a jóvenes estudiantes en la Clínica Dental Móvil que comenzó a trabajar hace dos semanas atrás. La iniciativa surgió de una reunión donde estuvieron presentes el alcalde, un saludo, Omar Alvarado, el director del DAN, Raúl Julián, la coordinadora provincial de j u n a e San Rodríguez, junto a la coordinadora comunal Dorila Delgado. Autoridades de salud coordinan nuevas acciones para enfrentar ratada en los sectores cordilleranos de los lagos. Al intendente se le preguntó: ¿Usted qué hace acá? Dijo: Estoy esperando un ratito. Ya cuente la información. El subsecretario de Salud Pública nos comenta el periodista Leonardo Díaz. Jorge, mira, a tiene el mismo v e l l i d o Jorge Díaz. El periodista se llama Leonardo Díaz y el sugerente de salud pública se llama Jorge Díaz. Ah, está trabajando con mi hermano. Junto al intendente de la región de los lagos, Juan Sebastián Montes,、Díaz. y la Jeremy de salud de la zona, Mónica b i n k l e r Y la diputada Marisol Turres se encabezó una reunión extraordinaria de la denominada Mesa del Coligüe. ¿Mesa del Coligüe? El c o l i g u a z o limpio estuvieron ahí. Intancia intersectorial que busca enfrentar el explosivo aumento de la población de roedores en sectores cordilleranos de la región. Rata de cola larga. Roedores. Rata de dos patas. Ya. Nueve solo minutos que falta para que sea las la ocho de la mañana. Hay gente que se mete autogoles solitos. No, no, n a d u e ve. Me acordé de la canción de p a q u i t a la del barrio. Papito, ay papito, sí、eh, Papito, sí Burran que lidera ranking en proyectos regionales c o m u n i c a c i ó n e s del último municipio de Burran que nos envía este comunicado. comunicado Optimista con el trabajo que viene realizando el equipo municipal、Optimista. En torno a los fondos regionales de inversión local llamados FRIL Se mostró el alcalde de Burran que Don César Negrón Que destacó la adjudicación de cuatro nuevas iniciativas de inversión Que permitirán seguir Mejorando la calidad de vida de los porranquinos con infraestructura y equipamiento comunitario, además de absorber mano de obra del territorio. Vamos a reiterar, Cristian, que desde el cruce Lynch por Amador Barrientos hasta César Ercilla, hace algunos minutos y creemos que todavía la situación sí, sigue igual: perdón, tránsito、sí. suspendido, producto de un homicidio que se habría producido en Amador Barrientos con la calle Guillermo Frutos Sáez. Guillermo Frutos, a ¿sí? ese. Sí, correcto. Ah, correcto. Lo otro, mencionar. Se trata de Don. Don. Don. Don. Hugo Aguayo. Gómez, Gómez Aguayo. Tiene domicilio en Santiago, 48 años. La víctima. La víctima.、Ah, esa es la información que, por lo menos en este momento, tenemos doble confirmación de aquello. Gómez Aguayo. Domicilio Santiago, Chile, 48 años. Continuamos con informaciones. IND y Municipalidad de Osorno inaugura n Gimnasio del Liceo r e m e g u e Con la presencia de la directora regional Ingrid Escretino y del alcalde de la Municipalidad de Osorno, Jaime Bertín, se inauguró el Gimnasio del Liceo r e m e g u e Cabe destacar que este recinto deportivo. Fue construido con aportes del Instituto Nacional de Deportes a través de fondos para proyectos ISAR de inversión sectorial de asignación regional por un monto de 208 millones de pesos. Labores consideraron estructuras metálicas, graderías, iluminación, radio, revestimiento exterior y cubierta. Desde Diego Sorno recupera joyas y artículos de fotografía robados. Sí, porque t r a s recepcionar una denuncia por el delito de robo en, una, en un lugar habitado, esto generalmente es una casa, a principios del presente mes. e s o c u r r i d o en la ciudad de Sorno, en una casa habitación, como decíamos, desde donde el consorcio se trajeron diversas especies de valor como joyas y artículos electrónicos de fotografía. Detective de la b r i g a d a investigadora de robos en Viro, en coordinación con la Fiscalía Local de Osorno, realizaron diversa diligencia d e investigación policial con el fin de esclarecer el ilícito. Pero ese fin es que, mediante un trabajo de análisis de información realizado por personal de la Viro y ACTEC. ¿Sabes lo que es el ACTEC? Es el departamento de asesoría técnica. Así se le dice a los chicos que llegan con las huellas. e n o n e le dicen, en si decide ni nada por eso. Acá se llama ACTEC. Bueno, lograron recuperar elementos de fotografía, joyas. Y、eh, también hay un detenido. Detalle de todo ello lo vamos a ver en el t r a n s curso del día de hoy. En todo caso, ya tenemos fotografía del hecho en www.paislobo.cl. Miles de osorninos marcharon por la educación ayer jueves 18 de agosto. Era cualquier cantidad lo que marcharon. Incluso nos dicen que. Incluso eran hartos. Incluso eran. Hartos. No, cuatro mil. Yo no sé si me atrevo a decir c u a t o mil. Pero de ¿eh? que eran hartos, eran hartos, porque cuando estuvieron acá en el centro, llegaban de plazo a la Yungay a la plaza. Ya. Así que sí, sí, sí puede ser. Oye. ¿Sí? Eh, bueno, sacándote de ese tema y conociendo. Tu Nivel de,、mm. de contactos que tú posees, qué pasó ayer tarde? Sonaban los carros o algo así. ¿Algún accidente? Hubo un accidente en calle Chillán con Yanquihue. Ya vehículo particular, lo c o m o s i o n colectiva. Dos personas lesionadas, una atrapada fue bombero de rescate carabinero, obviamente, en la tercera comisaría. Y posteriormente, h una b o u inflamación de octo agorde gases en los limones. Los naranjos, si mal no recuerdo,、Estoy、solamente de memoria. Y agradecer a la gente que nos tuiteó la información, incluso nos dieron placas patentes, y todo. Hay gente que estaba ahí, que agradecidos todos. ¿eh? Y fue una cosa menor. Eso produjo que fueron muy cercanas las dos cosas, entonces se escucharon muchas sirenas. Ah, í te aclaro lo que pasó a esa hora. Oiga,、okay. nos llegó invitación, nos dice la Central Unitaria de Trabajadores de la Provincia de Osorno, les invita a un punto de prensa. Este viernes 19 a las 11:30 horas en el Colegio de Profesores de nuestra ciudad. Tengo un sonido en el retorno. Eso me produce que me descontrole.、Eh, pues nos encontramos en una jornada de reflexión, dice, y trabajo junto a los actores sociales, estudiantes secundarios, universitarios, comunidades indígenas y dirigentes sindicales, así como dirigentes de otras comunas que están invitados. El tema también es el paro que se viene ahora el 24 y 25. 5 o w o w wow! w、wow. c h a u cha! u Gloria. Gloria, cabrón. Le tenemos marcha, le tenemos paro, le tenemos movilización. Le vamos a ofrecerle de todo en estos últimos días. Le, ¿Le cuento una exclusión? Ya, dígame. Ayer pasó votado, pero. Mi pega es ser c u p u c e n t o Y un、sí、sicón. Y e n s i n No, eso me paga. Claro. ¿Qué quiere que le diga? Con eso、increíble. usted también. Pero usted no alende、no、a comentando. Ayer, mientras se realizaba la marcha,、ya. fue detenida. Arriesgo aquí de demanda, fue detenida una apoderada del, de, del Instituto de Comercial. ¿Ya? Ahí la, a la salida. ¿Producto de qué? Parece que tenía dos órdenes pendientes de detención. Ah, d a l e Algunos documentos, ¿tú sabes que eso pasa、claro. al juzgado y cuando nadie se presenta. Le puede pasar a cualquiera. Ojo, tenga cuidado con aquello. De repente dice, oh, sabes que me llegó una orden, pero después no me llegó ninguna orden más para ir al tribunal a c l a r a r el tema. No haga eso. n o espere. No, porque la segunda es con detención. Entonces, si usted dio la, la dirección de su mamá y ahora no vive con su mamá, no lo van a encontrar. Entonces, usted va a salir una orden para aprenderlo. ¿Ah? Entonces, se mete en lío y pasa vergüenza de repente. Claro, ayer parece que no pasó porque lo hicieron todo muy tranquilito. Me parece mucho que fueron. Deberían ser, deberían ser los chicos de la PDI los que tienen esa detención. Pasó como tranquilito, no, no, no pasó e s t o Hubo la como usted, usted es. Sí, vamos,、pa. vamos, porque usted tiene que aclarar esta situación. Lo más probable que haya sido puesta a libertad, ¿eh? pero eh, es con, como consejo, ¿ah? ¿eh? Si le llega algún comunicado, alguna cosa de tribunales、eh, y después usted se olvida y no fue. Vaya a ver ese tema, porque después le salió una orden de detención y usted va a estar enojadito, va a ser una vergüenza, porque no sé, va a llegar un carro, lo va a vender en la calle. Se puede quedar dormido mientras está controlando. Claro, también. Claro. Estaba esperando, estaba esperando que haga la pausa para poder contarle que son las 7 de la mañana, 58 minutos y 50 segundos.、Uy. Esto es la hora oficial del territorio continental y territorio antártico de nuestro país. Hay que decir que Claudio saca la información del lugar donde está justamente la información.、Eh... Ahora, si usted、oficial. quiere saber la hora en Isla de p a s c u a se、cree? la cuento. Son las 5 de la madrugada, con 59 minutos y 5 segundos. Pasa más lento el tiempo ya. Hoy vieron la. No sé dónde lo pillaron, pero escuché así como. Pero lo pillaron, lo pillaron. e r lo importante. Un, un elemento que permite prolongar la vida en, en la p a s c a con los investigadores. Ya.、Escuchaste. Sí, era como un anuncio científico. Claro que iba a a d e m o r a r c o m ó 20 años en resol, resolver el tema de cómo aplicarlo, pero solucionaría por el momento el tema del cáncer. Ah, qué interesante. Qué interesante. Qué, qué positiva información. Positiva. ¿Qué dolores nos ha causado el cáncer? A todos, nos ha tocado a l Vamos a una pausa. Saludamos a toda la gente que está comenzando sus labores, a la gente de la Comisión Colectiva, al Transporte Escolar, estudiantes, amigos todos. Salud o a la gente que me conoce, a mi abuelita, a la mamá de Claudio, al jefe, a la jefa. <ríe> y a quienes hacen posible que estemos al aire todos los días acompañándolo, c a r a j c o Créditos y Blas Pascal School. Vamos y volvemos. Sí, papé, está así. <ríe> Estamos de regreso, como siempre lo hacemos en nombre de Carrasco Créditos, el crédito de la familia del sur, y también en nombre de Blas Pascal School. Proceso de admisión 2012 ya está en curso. ¿Quiere usted conocer nuevamente las condiciones del tiempo? Se las、sí. cuento, pero de inmediato. ¿eh? Temperatura del momento, no hay temperatura. Cero grados. Viento en calma. Con un día、sí. soleado para hoy, una máxima probable de diez grados. Eso diez es. Grados. Eso es. Estamos. Ok. Estamos ok y saludamos a Mariana y a Mariano. Hay que decir que las fotos de Mariana en Bailó no logran ganar l el e puesto a la otra s chica. s Chuta, se me olvidó el nombre. Gendelin. Gendelin. Estoy clarito, estoy clarito. Un saludo para el norte que nos están escuchando. en el norte Ah, no, están escuchando. No están escuchando. Un saludo a la periodista Gina Pérez que nos está escuchando desde allá. No va a hacer colaboración, nos dijo. Sí. Bueno, saludos para Gina, entonces también、sí. saludamos allá en el norte, nos sigue Mauricio Bustamante y Mónica Pérez. Ah, muy <ríe> bien. Amaro reconoció no escucharnos. No sabe lo que se pierde. En polémica declaración dijo eso Amaro Gómez Pablos. Uno de nuestros auditores、eh, nos informaba que continúa trabajando la PDI junto a Carabineros, o con las órdenes de la Fiscalía Local en.、Eh... Amador Barrientos con Guillermo Frutos a á e z Ya. Donde un hombre identificado como Hugo Gómez Aguayo, de 48 años, fue asesinado por un elemento contundente. Eso es lo que están tratando de dilucidar. De, de, de partida no es u n hacha, pero nos dijeron que era un elemento contundente. Está cortado el tránsito entre Cruce Lynch hasta César. César e r s i l l o Ya. Están d e b i e n d o el tránsito hacia Buenos Aires con Maquena. Los Le... jefes. Te quiero invitar a, a una noticia para reflexionar. Reflexionemos, música usted, de reflexión. Usted que está en la sintonía también puede hacer el ejercicio. Vamos a ver. Drama de profesora pide eutanasia para hija de dos años.、Ah, Voy、bien. con el detalle. Hace dos años y tres meses la Argentina selva. Herbón esperaba con alegría el nacimiento de su hija Camila, pero en el parto la niña tuvo un ataque cardiorrespiratorio.、Ah. Sin embargo, lograron reanimarla. Desde ese día, la pequeña vive en estado vegetal. La madre、oh. dice que sufre y por ello mandó una carta a los congresistas de su país para que legalicen la eutanasia y le permitan a Camila una muerte digna. No ve, no escucha, no llora, no ríe.、Oh. La mujer dice que su marido y ella quieren que su vida se mantenga con métodos, que no se mantenga con métodos artificiales. Y es por ello que piden la eutanasia.、Eh, esta profesora y su、Porque、marido. Es complicado en términos morales, éticos, pero también religiosos con el tema de la eutanasia. ¿Usted e s no sabe n lo que es eutanasia? Bueno, es dejar morir a una persona o facilitarle la muerte cuando supuestamente es.、Eh, Su condición inmejorable, indigna para él y también para lo suyo. En este caso, parece que lo american. Claro que、eh, más que consideraciones morales, hay a veces consideraciones religiosas. Oye, oye. ¿sí? Eh, te interrumpo, no sé lo que estabas diciendo, andaba abriendo la puerta, viene subiendo César Fernández. Ah, ¿sabes? ¿Sabes? De ¿Preguntémosle otras cosas? ¿Por qué? Preguntémosle otros temas, no, no relacionados、Ay. a su trabajo. Saquémoslo de ahí, tirémosle preguntas sí, difíciles. Porque,、eh, sí, porque César es más. Mira, aquí tengo. Eres más peligroso. Esta es una definición que le hicieron a Claudio. Eres más peligroso que un p i r a ñ o en un b i d e s a b e s lo que es un b i d e No tengo idea. ¿No sabes lo que es un b i d e No. ¿Eres más lento que un caballo de mármol? Están más q u e m a d o que el Hola, cenicero、César. de un bingo. o e r e s más ¿Qué, sospechoso ¿Qué? que un gitano haciendo fútbol. Está abierto el micrófono. <risa> <risa> y salió en la cámara. ¿Por qué la gente de medio se s a l u d a con beso s y abrazo? s e s t a s c o s a s n d o n g u s t á s t r u de lejos? No, abre. ¡Vine, vine, vine! Ha llegado、ya. César Fernández. Ha llegado César. Ha llegado César. César Tenía música para César.、Hola. Oye, e ¿Qué dice?、Eh, ah, bueno, no, no, esa、no, ¿no? no, es la cortina para, para su sección que viene a realizar ahora. Porque、ah. César, el día de hoy, nos va a hablar de un tema tremendamente interesante. Sí, te、sí, lo estamos tratando. ¿qué? Mecánica automotriz y combustión interna. Sí, efectivamente,、eh, César tiene、eh, mucho. Es de... especialista en s o l d a d u r a al arco y oxígeno. Claro,、ah, por eso con los ojos rojos también. ¿eh? Claro, ¿Eh? eso explica mucho. Sí, de ahí es entonces. s está soldando s de noche porque en el día trabaja en el HBO? Claro. <risa> no en el canal, sino en el hospital. No, pero si el, can、ah, el canal. el canal, internacional. Ah, que está claro con la gente que tiene e c a Porque antes hubo HBO acá en Osorno. Sí, sí. ¿Usted trabajó en el HBO? Yo no trabajé en el HBO, trabajé en el TBO. ¿no? ¿Y en el TBO? Después, de... <risa> claro. <risa> a g a d o disparó usted, disparó yo. Sí, ¿Sí? Muy buenos días a la audiencia. Buenos días. Mi nombre es César Fernández, Comunicaciones de nuestro Centro Asistencial. Respondemos a su pregunta al aire. Ya, aire. a、ah, Atención Primaria de Salud, señor. Si usted se dedica a leer un poco después del cuerpo de la noticia, va a lograr entender lo que significa una sigla. y Por ejemplo, OEA. Diga. Ya. Organización Estado Americano. No, IC ICPA. ¿Ah? ICPA. じゃあ、これ。 Eh, APS. <risa> bueno, ¿no Fabio? No, Fuck you. Ah, no. Empecé e muy m p t r a No, No, pero si eso se colocaba afuera, que significaba que el rey autorizaba a tener hijos a una pareja en la edad media. Ah, ah, se、yeah. colocaba, la K era de King, la, la U no me acuerdo, pero la otra era que el rey autorizaba a tener sexo a la pareja. Y se le colocaba F-U-C-K. No me acuerdo todas las siglas en inglés,、yeah. y d i e e Fuck. Si、sí, papita se, si papita s l e s que letrado es usted. No, e s、pues, tremendo, es como ser, como que hay,、okay. ¿tú ya sabes la, lo que o es o、sí. qué? Me a m o r Me llamó Gonzalo, me preguntó que cuando vas a Santiago. <risa> Muy pronto. Dijo el chiquitín es bravo. o c ó m o lo supo? ¿Cómo lo supo? <risa> eh, eh. Mira, Oye, hay... ¿sabes que nos faltaba algo? No sé qué cosa era lo que iba a decir Sí, hay un tema. Fuerte. ¿Qué tema? Perdón. No, la responsabilidad que ustedes tienen en que en general todos los comunicadores tenemos cuando estamos detrás de un micrófono. Correcto. Sí, es tenerlo encendido. Mira, yo voy a hacer. Sí, aparte de eso, <risa> voy a tenerlo encendido y expresar a través de la palabra n o e s a l g o que no, no, nos ha dado en realidad nuestro Señor.、Eh... Y decir, principalmente, que ayer se tergiversó mucha información acerca de movilizaciones. s y a qué le pasó!、Néstor? Al interior del hospital. Yo no voy a hablar, evidentemente, de movilizaciones porque yo no soy un, un, una persona que, que, que, que no, no puede o no, no está dentro de mi. De ¿Hubo mi vida? movilizaciones en el hospital vacío? Sí, se reconoce. Pero, ¿Movilizaciones?、Ah, sí, sí, sí, hubo movilizaciones. Pero、ah, hay, hay, hay, hay, un, hay un tema bien particular. La dirección、eh, informó lo que objetivamente estaba pasando. Pero hubo un medio de cadena nacional, llegaba a los videovivos derechamente, y habló de su jefe de prensa, yo digo con una responsabilidad irresponsabilidad antes de los micrófonos y ante su propia audiencia, ¿Ya? porque se dice que en la unidad de emergencia no se estaba atendiendo gente, que había una más de mil personas. Dijo Nunca eso. Nunca fue así. Esa、eh, versión se desacredita completamente, pero la responsabilidad que hay detrás de un micrófono es tremenda. Perdón, se personas... un, un segundo para terminar. ¿Por qué es t r e m e n d a Porque、eh, se está informando a una, toda una provincia y, y ellos que tienen cadena nacional. Y eso es delicado. ¿Por、sí. q u e q u é pasaba con la señora que tenía, por ejemplo, una hora o quería atenderse?、Claro. ¿Alarmó demasiado a la comunidad? Sí, l l a va. b Y luego sí, de eso,、correcto. las personas que tenían, por ejemplo, su atención o que querían tener atención, escuchaban la radio y probablemente no desistieron porque. O tal vez perdieron la hora p o r lo q m e ¿Se dan cuenta el, el, la consecuencia que tiene? Entonces, detrás、ah. de este micrófono hay una tremenda responsabilidad. O sea,、Correcto. llegamos quisteando, pero ahora ya vamos, vamos tomando un, un, un tono más serio sobre lo que se informa y lo que se comunica. o y e me parece es que, que no, no solamente h a y u n error de apreciación. A mí me llaman、eh, por teléfono, y me dicen, Negro, hay 400 personas paradas. Digo, ¿perdón? ¿400? ¿400? Mira, el tema de la movilización en el. En el, en el, 400, ¿no? en el tema, claro, en el tema <risa> profundo de la movilización yo no, no, no me voy a referir porque son temas muy delicados y yo no estoy en ese sentido para poder comentar un tema、Correcto. que es interno. Y ustedes saben que los trapos socios se la dan en c a s、eh, a l o que sí es tremendamente preocupante para esta labor es que se utilicen medios tan importantes de cadena, de cadena nacional. Personas que muchas veces son inescrupulosas y que alarman a la comunidad innecesariamente. ¿Pero tú crees que le faltó información? ¿O no, no fue? Porque, porque a mí me dijeron que estaba es, esta es, radio. No, es, yo lo dijiste. No es una falta de información. Es、ah. falta de cotejo de la información. Cuando tú tienes una fuente, debes contrastar. Claro, d ó n d e estuvo lo lo la, el enseña, contraste? ¿no? Pregúntame tú, ¿dónde estuvo el contraste? ¿Dónde estuvo、que、el contraste? Que me enseñen hoy día en la edición de la mañana si es que hubo un contraste de la información. Nunca. Se enviaron, ustedes lo publicaron en p a í s l o b o c l Se envió una actualización del comunicado acerca de lo que realmente estaba sucediendo. Se habló de ello, se habló absolutamente en, de manera imparcial. Lo que me parece inadecuado nomás. ¿Para, para qué poner más calificativos sobre una, un tema? Lo que sí es necesario hacer comprender a la comunidad que detrás de un micrófono hay una tremenda responsabilidad. Una tremenda responsabilidad. Efectivamente. Sí, porque el, el tema de la atención Aplausos, por más... favor. No le h a b l e fuerte que lo v a a despertar. No, no, no. Aplauso no tengo, pero no sé si te. <risa>、ah, no, no, risa, la, no, la risa en este momento no sé. ¿Cómo te lo a l a s Ese es un valor, <risa> un buen valor destacar. Pero ¿para qué vamos a ponernos g r a d e s pero, pero está ustedes... bien, es que tú lo m e n c i o n e s y me gusta que alguien coloque los puntos sobre la I. Hemos logrado eso. Sí, porque Por... yo había notado las I, s i n Pude d e i r punto y. <risa> Y de repente hay eufemismo y se dan las vueltas. Pero ayer.、Eh, no solamente ayer. Ayer pasó otra, otra cosa que yo lo voy a t r a e r a comentar. Que también、eh, n a c i d e por allá. Que fue el tema de.、Eh, Tú sabes que hay una investigación de la licencia、eh, profesional obtenida ¿Ah, sí? fraudulentamente. Sí, sí, y, y salió que había un carabinero i n v o l u c r a d o Ya. Y el discurso también fue algo como bien raro. Porque yo pregunté.、Eh, A coronel, yeah. fui A hablar con el coronel, y le pregunté. Me dijo: A mí nadie me ha preguntado nada.、Mira. Y ahí es donde va el otro tema. El cotejo, el cotejo. Y tengo entendido que fue por una fotografía donde se mostró un papel y en el papel había un carnet. Y ese carnet coincidió con un, de un funcionario. Y、yeah. se hizo inmediatamente、eh, eh, s el hizo e comentario de que、eh, este carinero está en, en, en blog. Tengo entendido que el hombre incluso quería tomar una activa de, de, de acción legal. Oye. No, que, que parece te... que no, no mencionaron el nombre. Entonces、sí. hablaste con el coronel. Hablé con él. No quiso dar d e c l a r a c i ó n Dijo, no, porque a mí, por lo menos, no me han preguntado. Yo no tengo por qué asumir cosas que no son. Y no tengo ningún, ningún funcionario investigado.、Ajá. Hasta el momento, yo no tengo ninguna información de un funcionario investigado. Así que me dijo, si usted va a decir algo en un medio, dígale que yo conversé con la fiscalía y la fiscalía no tiene ningún. El que ha ido investigado. Por el momento, no digo que en el futuro, pero por el momento nada. Y a mí nadie me pregunta. De ahí la importancia de, de, de, esta, de este a de d cotejo de la información, porque、pues, permite、eh, fidelizar una información y que puede transformarse en noticia. No todas las informaciones son noticias. Exactamente. ¿Ya? Eh, entonces, eso es importante para que nuestros eh, amigos eh, conductores, nuestros amigos que están en la casa, que se, y ya están llegando, se están preparando para ir al trabajo, eh, pongan eh, mucho ojo、eh, y también oreja para poder. Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, e j o ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, o j e s j o ojo, ojo, o n o ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, o o r j o ojo, ojo, ojo, ojo, o j a ojo, ojo, l j o n j o ojo, ojo, ojo, ojo, o e o o s o ojo, ojo, ojo, o j e ojo, e j o ojo, ojo, ojo, o c o ojo, ojo, o o ojo, Eh, no se dan cuenta de que la gente no hace el ejercicio pensando que uno ya lo hizo, claro, claro. en el sentido de、eh, hacer las comparativas, la, las verificaciones. Entonces dice, pero si en la radio lo d i j e r o n a mí me ha pasado mucho con tema de los accidentes, algunas cosas,、eh, te cuestiona y dice, no, pero si la radio dijo, yo le dije,、claro. perdón, yo estaba ahí.、Claro. A mí me ha pasado mucho en el colectivo. Y que la gente empieza a decir, pero se lo acaba de decir la radio. Yo le digo, ese caballero está e chando, no sé dónde estará, no estoy hablando precisamente de este medio, sino de otro. De repente llegan y te hablan. Y yo le digo,、eh, ¿sabe qué? Yo vengo recién de ahí. Ayer me pasó con la protesta todo esto. ¿eh? No, dijo,、eh, lo escuché en la radio, y son como unos 400, y van acá abajo. Yo le dije, no. Y me dijo, ¿Y ¿por y qué? Porque yo voy retirándome a mi casa porque acaba de terminar, y terminaron,、eh, ya dieron la vuelta por el puente y le expliqué. e Y dije, es un detalle pequeño, pero oía como una radio. Correcto. Lo dijo, lo mencionó y y a l o d i o por hecho. Claro. o ¿Sí? me, me, me entendí por dónde, por dónde voy y en ese sentido hay que tener cuidado con lo que uno dice de repente, porque se han por h e c o muchas cosas. Por, por eso,、oh. señor auditor, escuche、oh. radios locales. Y <coughs> no lo t r o Escuche, nosotros somos provincia de Osorno y aquí nosotros tenemos que valernos de nuestros propios medios.、Eh, y eso es lo principal mensaje Mira, que tenemos、no no、a... en la mañana. La palabra. Gracias. ¿Qué nos dicen q u é nos dice n n o s dicen acá desde de, el norte nuestra amiga periodista a la distancia l l n a venezolana nos dice、eh, contraparte toda noticia al momento de publicar de b e tener contraparte eso es ético pero también los servicios de autoridad e s deben darla bueno eso también es cierto pero acá se dio ¿eh? sí, yo、digo. conversé con cesta y le pedí la contraparte de acuerdo t r a, ti, en el a, el a in instinto, en parte caso, en el caso de la institución de carabineros también entonces、sí. Institucionalmente, si no hay nada malo en que se vaya a cubrir un hecho que está、eh, acaeciando en, en una repartición pública, lo principal es que se llame a la objetividad dentro de lo que se puede y dentro de la que la editorial del medio lo permita. Así es. Por ejemplo, nosotros comentábamos al aire y teníamos la primera identidad de la persona fallecida, a r r i o n Amador Barrientos, con、eh, Guillermo Frutos Sáez. Y、eh, teníamos la primera. Al... Ya teníamos, a la primera salida al aire, cuando lo mencionamos, teníamos el nombre. Y lo dijimos, no lo vamos a mencionar porque puede coincidir con otra persona y podemos alarmar a alguien. Y hicimos doble comprobación. Aparte de la persona que nos llama, y nos dice el nombre. Volvemos a llamar. Otra persona nos dice, sí, efectivamente. Lo confirmamos con un colega y luego volvimos a llamar a otro teléfono más y ahí nos confirmaron. Que era Don Hugo Gómez Aguayo, 48 años, domiciliado en Santiago. No había sido、eh, muerto por un hacha, como en primera, e n t a n c e s se dijo por alguno de los que andaba parloqueando por ahí, sino que,、eh, por un elemento contundente,、eh, todavía están periciando ahí. Entonces, eso es lo que se debe hacer. Es, es como hoy, o lo q e me es que bien vale la pena señalar que los medios compiten entre sí, los medios informativos, de ser、eh, los primeros en la noticia. Pero lo hemos dicho nosotros,、eh, hay que destacar, Eh, uno sí está, está bien que uno pueda competir y ser primero en la noticia. Hay que ser oportuno, pero de todas maneras hay que ser muy veraz, hay、sí. que ser responsable de lo que se dice.、Uh -huh. Bien, señalabas tú eso del nombre. Podíamos haber entregado el nombre en la primera salida al aire que nosotros hicimos hoy día de la mañana en Radio Reloj, pero quisimos tal vez、eh, prolongar un poco más la espera para los auditores, pero sí ser、eh, certeros con el tema de, de entregar esta información y muy responsable por lo demás. Hay papitos, sí. Mira, Papito, <risa> te voy a decir, p a p i t o sí. No, pero, lo que pasa, que también es cierto lo que dice Claudio, porque de alguna manera cuando,、eh, de primera se informa algo que no es la, es solamente una parte de la realidad, porque, debo decir, h、eh, a y locutores, hay, locutor, hay jefes de prensa que detrás de un, de un, de un micrófono,、eh, se creen dueños de la realidad y, y publican lo que ellos quieran. ¿eh? Claro. Sí, o de lo que e la editorial les encomienda. entonces hay una responsabilidad ahí también claudio yo creo que es importante tu comentario muchas gracias gracias, muchas gracias. gracias cristian gracias, listos gracias la eran,、eh, es n m o listos es la un éxito es una propaganda que hay acá que la gente piensa que está q u estamos e buscando sí que sea nuestra pero todavía no lo es es de la radio sobre una gatita el club de amigos donde vamos los fines de semana、ah, papi. <risas> ay papi a、eh. sí, y papitos、no、y, y sabe que el caballero me decía a y papitos <risas> g r a n frase. Clave la tiene es lista. Espera, dame un segundo. ¿Te, te dame un segundo. <risa> dame No es un éxito. ¿eh? Pocas veces se da esto en radio. Ahí de fondo se escucha algo. ¿Qué, qué, de, ¿De dónde va? <risa> 今は知ってる人だけど、俺は知ってる人だけど、俺は知ってる人だけど、俺は知ってる人だけど、俺は知ってる人だけど、俺は知ってる人だけど、俺は知ってる人だけど、俺は知ってる人だけど、俺は知ってる人だけど、俺は知ってる人だけど、俺は知ってる人だけど、俺は知ってる人だけど、俺は知ってる人だ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 Ecuador 742, Osorno. Déjame decirte, Cristian y César, que la publicidad dice con cascabel o con collar que la puedes adoptar, lo cual no quiere decir que tú le puedas llevar tu lauchita o tu ratón. No, no hay problema, no hay problema. Sí, papita, sí. ¿Se aceptan cuyín? Sí. <risa> <risa> Él tiene. e c u c h e t o cuchito! o r u c h i t o cuchito! ¡Cuchito, cuchito! o c u i t o c u c i t o ¡Cuchito, c u c h i m o c u c i g o s v i s i t e f l c h i t o ¡Cuchito! o c u c h i t e l u c h i t o ¡Cuchito! ¡Cuchito! ¡Cuchito! ¡Cuchito! ¡Cuchito! o c u c e r t o ¡Cuchito! o c u c h i t u e h i t c u c h i o c u c h i o c u c h i c u c h i t o ¡Cuchito! ¡Cuchito! o u c h a y o ¡Cuchito! ¡Cuchito! ¡Cuchito! ¡Cuchito! o c u c o i t o c u c h i t u c h i t o ¡Cuchito! ¡Cuchito! o c c h i t o ¡Cuchito! ¡Cuchito! ¡Cuchito! o a u c h i a o c u h a c e c u n t r a b a j o a r t í s t i c o Muy, muy llamativo, ¿eh? porque <risa> en, en, en, algunas propagandas, algunas、eh, radios son realmente malas. La verdad que sí, ¿eh? así que s o n muy entretenido. s、eh, Ay, se me fue lo que ella, ella iba a comentar yo. Ah, o r a ah yo iba a hacer un repaso sobre el. Ah,、oh, b u e n、no, que a cuatro minutos. Oiga, r a p i d i t o Vidal se hace grande en Italia, hizo un gol y dio el pase para otro en la victoria sobre el Milan AC por 2-1. Hay que contar que estos partidos son de 50 minutos, no no de 90. 50 a n o s Sí, 50 a n o s El Kaiser、eh, Pizarro, el hombre que cortó al Toro Callego, el gerente de Colo-Colo, despidió al DT. Que hola, Toro, Toro dijo: o a y e r hubo marcha, ¿tú no marchaste? Tenías tu、no. propia marcha. t e n í a t e propia marcha. <risa> <risa> Oye, andaba uno que parecía Columbo y dijo acá: ¡Ah, yo e l i g e s t e a Fernández, pero de azul! Sí, sí, el mismo. <risa> Y habla solo, sí, Ligio, cuando a n d e bajado por los pasillos. Sí, ese es, César. Déjalo nomás, Ligio. Gracias. Yo también te estimo. m a n a l i z agredido en el metro, quiero pensar que. Porque soy muy feo. No, si fuera por eso a mí me sacaran las cretas en lo que e colectivo. Claro. Oye, para la gente que me pregunta si voy agarrando color durante la mañana, no, es que nos llega la luz de, de la calle y la cámara va reaccionando. Porque、ah, nos falta no, no. luz, al principio cuando partimos el programa, estamos en blanco y negro. Sí, estabas como pálido ayer. Sí. ¿Te s i e n t e s mal? Sí, siempre. ¿Te v e o mal? Sí. s o y h a c í a Sí, papito, sí. Papito. Papito, sí. Sí, sí, papito. El, me comprometo que el lunes vamos a traer esa parte. Vamos a pedir autorización a, al dueño del de de auto comercial. En todo caso, le hacemos un pedazo de favor, sí.、Ajá. Hijo de Beto Cuevas quiere ser rockstar en Los Ángeles, s d de, de Beto Cuevas? Exactamente. La ley. La ley. Anita Alvarado está a punto de quedarse sin casa. Otra vez. ¿Otra vez? Otra vez, Dani, la campos se recupera, por fin termina la p e s a d i l l A esta chica le quedaron los ojos afuera. ¿eh? O la cara muy a t r a <risa> s u s a n a Jimena internada por sorprendente hernia. ¿Y qué le interesa? ¿Qué estás haciendo allá abajo, hombre? Oye, si tenemos cámara.、Ah, te v a y a sonar. Está resfriado, ¿verdad? ¿no, sí. í b u a Me recuerda pegajoso de lo.、Eh, de lo... No, no, es favorita, este, ¿es mira, oye, este es un homenaje a Juan Pablo. Ah, ¿te a c o r d a s que este bandido se sonaba la nariz al aire? ¿Te acuerdas q u nos estabas trajendo acá? Lo llevaban a la competencia para hacernos el peso. Nunca digas nunca, ¿eh? No, nunca digas nunca. ¿eh? Oye, nunca, nunca. <risa> acá se sonaba la nariz al aire. Ya, ya, no, no. <risa> ¿Adivina qué hace allá? á、oh, o y e no! ¡Ocho de la mañana, Un saludo a Sergio、minutos. Silva del Austral. Oye,、un、saludo saluda, a、él. Silva. A Wilson González, Wilson. a Juan Pablo, ya lo mencionábamos. A Gina, bueno, ella nos estaba diciendo también, se nos quedó el comentario abajo, disculpa Gina, pero deben decirse un testigo.、Eh, bueno, ahí estaba lo que comentábamos sobre la fuente que hablamos un momento atrás. Y está cerca de Rancagua. ¿eh? ¿Quién llena? s、sí. Según testigos. Según bueno, testigos. Testigos n Resta fue un como una fuente fidedigna, más que el carabinero, la institución. ¿tú? Claro, l o i d e a les q u e s e a la institución la que diga, la que hable. Un saludo a Ángelo Ruiz, a Cristian r a v i r o a Cristian Santana, a Gustavo Andrés. Un saludo a Pablo Santana. Me olvidé, ayer era su cumpleaños y me olvidé de mandar un saludo. ¿Quién es Pablo Santana? a q era usted? Conocido ¿Cómo? investigador de la Brigada de Homicidios. Ah, ¿Quién? Un, un hombre de casi dos metros flaco y largo. c o n o se pare con el hombre, un gran oficial, el inspector Pablo Santana. Estaba ayer de. En la realidad nos dijeron los compañeros que lo s s e r d e m o s y nos olvidamos. Así que.、Eh... Un saludo a las instituciones públicas, señor. Sí, también al Hospital Base de o s o r n o A la gente del SAMU, que no me quiere porque saco fotos cuando están trabajando. No, pero. No. Iba... pero ya superamos esa etapa. Sí, sí, sí. Hay una madurez. Hay una madurez institucional.、Eh. Eso no se hace, me dijo un día.、Y、en la práctica yo estaba sacándole a algo oscuro、ah. y se tomó. Era... Era porque iba a venir la ambulancia y había un paño. Yo dije, voy a aprovechar de regular la cámara y le voy a sacar un paño. Al blanco. Y le tiré. No, no, era por el claro oscuro. No sabía si se me iba a dar el flash Y se n o s c o b a l l e o así y le pido la disculpa, fue malinterpretada. Y yo siempre tengo una actitud de no pesca. Ya. No me enfrento, yo no discuto. Yo me corro. Nos vamos, gracias por la sintonía. Agradecemos la visita de Sasa Fernández Hernández. Gracias, señores. Exactamente. c o m i d a d va ser asunto presente. Muchas、Salubo. gracias, César, por venir. ¿eh? No, muchas gracias. Vamos a tocar el tema de la mamá también. Me acuerdo que lo tocó ¿Pero? antes de llegar acá. Así que、okay. lo vamos a conversar. ¿Para cuándo quedas comprometido para.? a m í r a t e dale! La、vamos、próxima semana. ¿Qué día? No, p u s vamos. No, la próxima semana.、Ah. Ya, es todo. Gracias、Salubo. por la sintonía. Chao, Cristian. Nos v e m o muy bien. Chau, gracias chau, a ustedes. Chau, chau, ya chau, han chau, estado en la, chau, la chau. sintonía. Chao, chao. Estuvimos en nombre de Blas Pascal School. Educación Pascalina. Claro, le quiero contar que está entre los cinco mejores colegios de Osorno, Alumnos y Límites. Proceso de admisión 2012 ya está en curso. También en nombre de Carrasco Créditos, el crédito de la familia del sur.